Música en la mañana de Radio Encuentro, ya llegando casi al mediodía. 24 grados la actual temperatura, se espera una máxima de 35 para el día de hoy a resguardarse con la alerta meteorológica, pero sigue sí la información, ¿no, Nico? Así es, tenemos comunicación telefónica en este momento con Víctor Bassani de La Bancaria. Allí lo saludamos acá a Josué y Nicolás, en vivo de Radio Encuentro. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buen día, buen día, audiencia, comandante. Muy bien, aquí es expectante, ¿no? Por todo el comunicado que se ha salido desde el Presidente de la Nación haciendo referencia a lo que a lo que sucede con el Banco, justamente con el Banco Nación. Sí, sí, estamos igual. Eh, sorprendido con la noticia de, de madrugada y un poco, digamos, eh, con este tema del proceder de este gobierno contra todos los organismos ¿no? del Estado. Así es, supuesto sí. supuesto que la asociación bancaria... Eh, Nuestro rechazo a, a este decreto que hacemos firmado Presidente. Nosotros hemos salido en esta mañana tempranito a dialogar con la gente también allí en la puerta del banco justamente eh, y mucha gente con que no se había enterado todavía, mucha gente tomado por sorpresa. Eh, a ustedes, como bien decías, muchos se enteraron de madrugada. ¿Cómo se ha comunicado algo? ¿Están a la expectativa? Eh, ¿Intuyen algo? ¿Se ha hablado algo entre semana? no no no totalmente sorprendidos y por supuesto que, que, que los bancarios eh, estamos en estado de alerta de movilización y ahora a las 12 tenemos una comunicación con todos los organismos de, del secretariado nacional el consejo directivo para ver los pasos a seguir porque verdaderamente no no no no esperábamos esto ya que, que el banco de nación lo eh, en su momento, en abril del año pasado, cuando se presentó la, la junta de firma que nos apoyó toda toda la comunidad en Argentina, digamos, eh, se pudo excluir de la ley base la privatización del banco y hoy nos encontramos con esta noticia que, que un poco sorprende, que es la previa una privatización, ¿no?, transformar la sociedad, ¿no? ¿Por qué cree que se quiere privatizar el Banco Nación? Eh, en realidad, eh, si... Sí, eh, es un negocio, porque hoy en día hablar del Banco de Naciones hablar de 30.000 millones de dólares que, que es lo que vale y no, no hay no hay otra explicación eh, más que es un negocio, porque eh, no una empresa necesitaria, la primera en, en préstamos en año 2024, la primera en, en, en ganancias, eh, todo todo un poco pasa por ahí, gran cantidad de jubilados que cobran en el banco, eh, está en todo el país, Y Y aparte de la parte de la función financiera también cumple una, una importante eh, función social, ya que hablabas vos de un tema de, de alerta ante cualquier situación eh, que pasa las pymes, de los bancos eh, piden un apoyo que el gobierno va a través del banco que lo pagan pero pero por supuesto de una tasa distinta a lo que la de un privado o sea que se sorprende que sorprende esta decisión. Ante esta decisión, ¿existe la posibilidad eh, de frenar este este decreto? Eh, bueno, eh, nosotros eh, tenemos el Congreso Nacional que, que es donde se tendría que limitar todo este tipo de eh, situaciones. Creo que es el, el ámbito donde se tiene que tratar, eh, pero confiamos, el año, o sea, cuando nos sucedió, sucedió esto del año pasado cuando tiraron la la posible privatización del banco, la comunidad en general eh, apoyó, entiende que, que, que el banco de, el banco nuestro, el Banco Nacional, el Banco de los Argentinos y si en definitiva no hay una, una situación de déficit que, que el gobierno tenga que hacer cargo, eh, no, no se explica, creo que, y esperemos que la gente vuelva vuelva a apoyar como como en ese entonces. ¿no? Bien, entonces esperaremos a, a la reunión de este de mediodía, a ver qué es lo que que se termina de dialogar y a ver cómo continúan ¿no? las decisiones del Gobierno Nacional en este marco y en todo lo que respecta a, al otro ámbito que también está bastante golpeado, venimos de un año y unos meses que, que viene sacudiendo fuerte. Sí, sí, tal cual, a todos los, los, los compañeros que han que se han quedado sin trabajo y siempre nosotros nos hemos solidarizado con, con todo porque es una situación que... que Digamos que no no tiene sustento esto de, de poder achicar al Estado de esta manera, ¿no? La verdad que no, no hay explicación. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Adiós. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Víctor Bassani, de referente de la bancaria.